Varios escuchan las voces, canción de emoción en fuertes de un tiempo que pasó. Aguinando la forma correcta de pelear por ese mango que del bolsillo escapó. La nostalgia de viejos talleres que como los almacenes su destino es no volver. Mal parado se enfrenta al futuro Aquel que, que tenia laburo y hoy no sabe ya que hacer. Siempre en la primera Y hoy te toca mirar el juego Lejos cien puntas de pie La de viejos talleres de como... Desde el patio de los conventillos Entre asambleas y comedores Llega F Riachuelo, en el 100.9, en la Boca del Pueblo. En la noche oscura y violenta de los poderosos, el poder dominante cincela los modos de la resistencia. La masiva y permanente movilización del pueblo ha empujado la ley ómnibus al garaje. Lo hicimos. Muy buenas tardes. Acá estamos en lo que es este nuevo GPS, quien les habla, Ausi. Y también estamos con... ¿Cómo están? Buenas tardes, Patricia. Y, bueno, Chani, que está ahí al pie del cañón en la producción. Bueno, eh, hoy vamos a tener dos bloquecitos. Vamos a recuperar la entrevista que se hizo en Romper el Cerco con el secretario de Derechos Humanos, Lito Gorelo, donde analiza cómo el pueblo hecho para atrás la ley ovnibus esta ley que viene a sacarnos todo pero no se lo permitimos y no se lo vamos a permitir. Eh, también tenemos audios eh, recuperamos bastante audios de la, del programa anterior que realizaron nuestros compañeros Alejandro y Patri donde eh, estos audios hablan de la fila del hambre que se realizó donde bueno, se realizaba en este min, min, ministerio mal llamado humano que es todo lo contrario súper inhumano. Entonces vamos a tener este programita bastante bastante rico, digamos. Y el no te enfermes como siempre y recalcar que la fila del hambre y las compañeras y los compañeros que están siempre firme en la calle donde hay que estar... Eh, requieren nuestro apoyo y vamos a estar al lado de los que luchan y vamos a ser parte de ese colectivo de trabajadoras y trabajadores que lucha defendiendo el trabajo, la dignidad y el derecho a vivir en paz. Bueno, y con todo esto comienzo a comienzo Hasta viejo, ha colocado todo el mundo al fondo de la cábula, sueña que baila, sueña que brilla como una joya, le que no me tan la boca. Soñando prado verde y florido, oh, viejo y quemado. Pero jódete y no resongues, comido que conmigo te milong, quédate quieta, no digas nada, el fin del mundo es está última apretada, no tengo manos, soy solo humo, te devolver eso. Míralo así y así no digan nada, que se llena de ojeras tu mirada, lo que te afea no son los hayes, son ilusiones que se fueron por el caño, lo que lastima, lo que te muerde, que soñabas con un prado siempre verde. Muy despacito la cantinela de abrazarnos para ver la luna llena, llena de pedes y de ladridos, con carne de dolor por los aullidos en plena guerra con idiotas. Es por eso que me río carcajadas, quebradas, ahogadas, estar de esta fiesta en agonía, decía, trataba de encontrarle un sentido a tu mirada, cansada, perdido. Míralo así, así, no digan nada, ya no hay mucho. Sin darme cuenta me quedé con algo tuyo, tu aliento, tu aliento, algo oscuro que se mezcla con el viento. No te enfermes, cava. en salud. Jornada solidaria gratuita con profesionales. Este sábado 17 de febrero a las 4 de la tarde frente al Congreso Nacional. Vas a poder encontrar postas con especialistas en las siguientes áreas. Atención médica general y pediátrica. Certificado de acto físico. También vas a encontrar atención de enfermería. También vas a encontrar atención y consejo, consejo, consejería nutricional. Atención de salud mental. Asesoramiento para familias con personas, asesoramiento a las familias que tienen eh, consumos problemáticos y asesoramientos para personas con discapacidad. Acordate que es 17 a las 4 horas en el Congreso Nacional. Actúe. Movimiento de Transparos Excribidos Convocan para una escuela secundaria para jóvenes y adultos mayores de 16 años De lunes a jueves de 5 y media a 8 de la noche Para inscribirte te puedes presentar el viernes 9, miércoles 14 y el viernes 13 de febrero de 17 Es decir, a las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde Repito, inscripciones viernes 9 de febrero miércoles 14 de febrero y viernes 26 de febrero están de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde la dirección es atuel al 310 esquina los patos parte patricio Iron Mountain, a 10 años las familias reclaman justicia, hablaron de corrupción, exigieron celeridad en el inicio del juicio oral que debería comenzar antes que termine el año. Son 22 los imputados entre funcionarios del gobierno porteño, empleados de la empresa que debe, que debía resguardar los archivos y gestores que consiguieron una habilitación trucha del depósito justa.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 enseñe acompañamiento comunitario para personas que se encuentran en situación de calle o consumo problemático de sustancias. Las personas que se acercan a nuestros espacios pueden encontrar un lugar donde lavarse la ropa, donde tener un desayuno y una merienda, tener un almuerzo, una cena, tener un taller o ducharse con agua caliente. Es el momento de compartir tranquilidad y y bienestar con otros ser acompañados para la construcción de un trayecto de vida Podés acercarte a conocer las cas en la comuna 4 casa pueblo la boca almirante brown 1 11 127 en la comuna 7 casat 6 alvenida alberdi 2654 en el barrio de flores en la comuna 8 casa pueblo soldati Pergamino 2936 Villa Soldati, Comuna 9, Casa Teco Porá, Avenida Olivera 1215 Parque Avellaneda, Comuna 10, Casa Pueblo Floresta, Mariano Acosta 140 Floresta. En la Comuna 12 tenés un espacio de primera escucha en el Barrio Mitre, en la Casa 161, en el Barrio de Saavedra. Y en la Comuna 15, Casa Pueblo Chacarita, en Avenida Triunvirato 3417. perquè tuvo su revés en el Congreso el día de ayer y al no lograr los acuerdos necesarios para aprobar en particular artículos claves de la ley Omnibus se vio forzado a devolver el texto a comisión luego de que el proyecto hubiese sido aprobado en general el viernes pasado la iniciativa del Poder Ejecutivo vuelve a cero y va a tener que empezar un nuevo trámite eh, parlamentario dado que no estaban los votos para avanzar con el resto de la votación artículo por artículo Formalmente las comisiones tienen que volver a considerar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo de Javier Milei y emitir un nuevo dictamen, por lo que quedan sin validez todos los avances que se habían logrado hasta el momento, tanto la sanción en general como la aprobación en particular de los primeros artículos perdieron vigencia, ¿no?, lo que estaba pasando ayer, y sobre esto el movimiento popular Los Pibes ayer sacó un comunicado que dice la ley ómnibus vuelve a comisiones los empujamos a pesar de la crisis de liderazgo nuestro pueblo desde las calles recupera el protagonismo intentando una vanguardia colectiva con creatividad, fe y voluntad de lucha empujamos este mamarracho legal propio de una tiranía institucional al trabajo en comisiones es una de las últimas oportunidades para que la clase política reconsidere su función de representación que le ponga freno al poder concentrado y trabaje a favor de los intereses del pueblo a pesar de la feroz devaluación del aumento de los alimentos, de las tarifas, del transporte y del perverso recorte de todo subsidio para los que menos tienen, seguiremos siendo la pesadilla de los que, los que pretenden ser los dueños de todo. Esto es lo que decía el Movimiento Popular Los Pibes ayer en el comunicado a propósito de lo que fue la vuelta a condiciones de la ley ómnibus y por eso estamos en comunicación con Lito Borelo, coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes y también secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. ¿Cómo estás, Lito? ¿Qué tal, Teo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá leyendo un poco el comunicado, hablando de que los empujamos, ¿no? De que el pueblo en la calle... Este dio para atrás está este intento, ¿no? De, del gobierno, ¿cómo interpretás la vuelta a comisiones de esta ley que a la que el gobierno le puso todas las fichas, ¿no? Y que amenazaba con llevarse puestos varios derechos y puntos claves también de, de nuestra soberanía. Bueno, primero, festejar. festejaron claramente un triunfo de una batalla que para muchos que inclusive de manera tibia, decían que todavía no era el tiempo, que quizás habría que esperar, que había que darle tiempo a este gobierno. Eh, los los compañeros, las compañeras de organizaciones hermanas, del movimiento obrero organizado, de los movimientos de izquierda, de los movimientos populares. Eh, salimos a la calle, salimos a la calle sin esperar, salimos a la calle en aquella formidable movilización frente al Palacio de Justicia, en la Plaza Lavalle, salimos a la calle en esa jornada nacional de lucha y resistencia de punta a punta del país, convocada por la CGT y, y adhiriendo a la vez todos los estamentos de los movimientos populares eh, a esa convocatoria y haciendo una jornada de punta a punta del país, no solamente la que se producía en la capital federal, y se siguió saliendo a la calle yendo al Congreso a presionar, a, a ganar la calle y hacer una democracia de calle ya que parecía ser la democracia institucional deja poco espacio para la defensa de los intereses populares pero también como eh, como como canta nuestro pueblo la patria no se vende por lo tanto no solamente nuestro pueblo pelea las reivindicaciones y los derechos eh, que se han conquistado y los que faltan conquistar, sino que claramente tiene una actitud y una voluntad patriótica porque también pelea porque nuestra patria, porque la Argentina no pierda el ejercicio de la soberanía. Así que ante todo primero, primero festejar un triunfo que claramente tiene un solo dueño que es el campo popular ocupando las calles. Ahí hablabas, Lito, de las jornadas que se dieron en todo el país, ¿no?, charlábamos con varios compañeros a lo largo y ancho de la patria que nos contaban que había sido una de las jornadas, el 24, más más multitudinarias en sus pueblos, en sus barrios, eh, y bueno, ahí, como contabas, eh, se dio una clara muestra, ¿no?, de la democracia callejera contra la democracia institucional, ¿no?, que, que tiene más claro por ahí eh, los caminos, eh, la democracia callejera... ¿Qué pensás entonces que, que significa esto para el gobierno, no? Mira, está claro que la presión popular eh, y sus propias rencillas eh, de cada uno de sus sectores, eh, estas internas entre las distintas derechas que componen el gobierno de Miray, con sus matices, pero también con sus propios egoísmos y peleas por poder... Eh, ante la presión también del campo popular, bueno, ayer eclosionó. Eclosionó y, y perdieron, y perdieron como decimos a veces en el barrio, se les escapó la tortuga y cuando se quisieron dar cuenta, perdieron una batalla muy importante. Tampoco de esto tenemos que hacer una interpretación exitista, ni voluntarista, Eh, ...que nos haga creer que entonces... ...ya este gobierno ya está... ...creo que hay que estar alertas... ...este gobierno viene decidido... ...tiene todo el respaldo... ...de los poderes internacionales... ...claramente este gobierno... ...ha alineado a la Argentina... ...a los Estados Unidos... ...y al gobierno sionista de Israel... ...por lo tanto tampoco podemos... ...subestimar y creer... ...que porque ayer... ...logramos una victoria en la batalla... Eh, que se dio durante estos días en el Parlamento pero fundamentalmente desde como vos viendo lo, lo decía desde la democracia de calles de casera por nuestro pueblo organizado por las fuerzas por las organizaciones libres del pueblo eh, tenemos que ver que también ese gobierno parecía ser empieza a mostrar algunas grietas y hay que estar atento porque puede empezar a ver la organización de una arquitectura hacia un golpe de palacio entre los distintos sectores que compien, que componen al gobierno de Miguel. Así que a estar atentos, a seguir uniéndose, a seguir organizándose para que nuestra bronca y nuestra rabia sobre lo que hace este gobierno se convierta en más unidad, en más organización y en lucha de resistencia. Sí, ito ahí también no además de, de estos peligros ¿no? que, que tienen ahí eh, los poderes preparados eh, en medio de todo esto en medio está eh, en esta victoria en esta pequeña victoria esta batalla siguen los ajustes no los aumentos de tarifa eh, el dnu sigue en vigencia por ahora eh, y también la ministra petovelo no de capital inhumano sigue sin entregar los insumos para los comedores eh, bueno ayer nos enterábamos también de del aumento del colectivo, este, ¿cómo, ¿cómo continúa esto y, y cómo se debe seguir la resistencia, ¿no? en, en esto que entendemos que es una primera victoria, una batalla, pero que pero que continúa? mira creo que hay que entender que no va a ser una pelea corta, que vienen decididos al saqueo de nuestra patria, que ponen justamente una ministra... Eh, en un ministerio que debería encargarse de los padecimientos más doblos, más crueles que tiene nuestro pueblo y que muy lejos está a su accionar una, una ministra con toda una historia de la derecha, de, haber sido de la versión de la UCD una ministra que no repara en eh, dejar a la intemperie a los sectores eh, más pobres de nuestro pueblo una ministra que deja Eh, en la incertidumbre a millones de chicos y jóvenes que se alimentan en las organizaciones comunitarias es decir, claramente una ministra que, mende, que merece la condena de todo nuestro pueblo el reproche de todo nuestro pueblo y a la vez punible a una actitud penal por eh, el, el no o el desempeño como funcionaria pública por lo tanto no Eh, tenemos que seguir organizándonos sabemos que nuestra fuerza está en la capacidad de unidad y de organización y de pelea sabemos que nosotros tenemos que ir construyendo una masa crítica capaz de tener una correlación de fuerza que no solamente logre un cambio institucional sino que nos permita ir contra esos poderes fácticos que todos los días acumulan para sí todos los días acumulan para construir un mundo para muy poquitos, aún y como condena el Papa Francisco, aún poniendo en riesgo al, al propio planeta, aún como lo están haciendo sembrando de guerras el planeta, cenando a los bombazos eh, y, y delimiendo sus rancisas en los bombazos, con todo eso los pueblos seguimos resistiendo. Con toda esa hipócrita eh cara que ponen de, de preocupados y que le interesa el medio ambiente y los padecimientos de las mayorías lo que sí sabemos es que están poniendo en riesgo al, al propio planeta y que solamente el pueblo salvará al pueblo por lo tanto nos tenemos que seguir organizando así que a festejar y a disfrutar del éxito de la batalla de ayer pero entendamos que con esto no va a alcanzar que hay que organizarse y seguir peleando y si la democracia institucional hasta ahora demostrando que está cada vez más agotada no sirve, pues tendremos que ensayar democracias participativas protagónicas y de calles para ir construyendo la felicidad de nuestro pueblo y de la patria justa, libre y soberana Gracias Lito por la comunicación, un poco también charlar para, para aclarar algunas de estas cosas que los medios no, no cuentan del todo o que, o que no logramos eh, entender porque se la pasan haciendo operaciones para ver quién gana, quién pierde. Eh, y bueno, la verdad, como decías vos, eh, gracias gracias por esta comunicación para poder celebrar y, y festejar esta primera victoria entendiendo que, que esto continúa. ¿no? Este, nos vemos Lito y, y gracias por, por la comunicación. Una vuelta, compa. Bueno, ahí pasaba entonces Lito Borello, coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, que ayer sacó un comunicado celebrando, ¿no?, esta esta vuelta a comisiones de la Ley Omnius eh, que vuelve a cero, que todavía no se, no se aprobó nada de lo que había pasado la semana pasada eh, y que con lucha en la calle, con, con organización, con democracia callejera, no solo en Congreso, sino en todo el país. En todos los barrios se logró dar vuelta, eh, y como dice el comunicado, los empujamos. Eh, bueno, seguimos en un rato con más Rompe el Cerco, vamos un temita y ya viene. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la quina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, proper put your hands up. Adr, pido, guacho, hago, ni la pienso. Somos los culpables de que siembre el universo. Pucho your hands pucho put Pucho hands up. pucho your hands up, proper put your ni la pienso. No culpables de que entiende el universo Bye, put your hands up Bye, put hands up de esa pedra a corriente Toda mi memoria de quiero que me choque toda esta gente Ya no pare los auriculares Ya son años laburando Esa argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Com m'a la rutina de tener que acostumbrarme a ruido a la verga. Caminé por Santa Fe y era como un espectáculo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo de ti me para la ciudad. De quilombo. Toda la sangre de la conquilate nuestro perro tiene hambre y está en redifal combate ja huh? esto es rap es hip hop pa den serio le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio argentina pucho en sop hago que todo lo político esté intenso la puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos bailo con sala muerte san martín en salón denso se fuerza puede argentina está caminando a mi lado baby nothing so lo golpe de la vida ya me tiene prepachado ready para todo Toubacho Zelaquina son soldado caminando por arena y lodo Chiquulan en la Mi Argentina querida, la tierra donde nací Sangre de Cóndor Andino, de Puma y de Coatí Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí Jujuy me dio los zapatos para caminar por ahí Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto Estoy hablando con Santiago del Estero Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo uh, Solo sé lo que el viento me cuenta, malo clima Buenos Aires, sale el en la tormenta Las corrientes entre ríos se conectan Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta Entre Chubut y Santa Cruz pero un frío que calienta Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca Las islas me cantan tango siempre fueron y son nuestras adentrarnos en el programa especial. Estamos en comunicación con Lito Gorelo, Secretario de Derechos Humanos del UTEP, y también Coordinador Nacional del Movimiento Popular Los Pibes. Hola, Lito, ¿cómo estás? bueno Sí, tú... sin duda uno tiene que denunciar la actitud persecutoria hacia los movimientos populares que tiene esta ministra. Que muy lejos de alguna... ...característica en su manera de gestionar, lo que hay es una clara voluntad política de perseguir, de criminalizar y de condenar a los movimientos populares. Por lo tanto, eh, no solamente eh, repudiamos esto en cuanto al tipo de gestión y a la eh, ideología política que tiene el gobierno tiránico de Milley sino una actitud condenatoria por la persecución que esta ministra está haciendo específicamente hacia los movimientos populares, llevándonos a una situación realmente desesperante y como acá muchas compañeras y compañeros lo denuncian, está haciendo que millones de niños y jóvenes que se alimentan en las organizaciones comunitarias que se han sabido construir en estos años, eh, realmente padezcan una, una necesidad total y absolutamente injusta. Por lo tanto, reivindicamos estas formas que los movimientos, y más allá de cualquier matiz que nosotros tengamos con organizaciones hermanas, esta actitud de los movimientos de denunciar, pero a la vez de estar de pie y en las calles, eh, confrontando contra esta mirada y a este modo que toma el gobierno de Milley y en su particular esta ministra. Bien, la claridad de la interpretación por en juego algo que eh, supera, eh, contiene y supera la relación social con el motivo de, de la marcha de hoy el hambre no es solamente por despiadados sino que además eh, claramente han percibido y han tomado nota que si hay algo que se va a oponer radicalmente al planteo de un país dominado de una patria completamente avasallada por los poderes económicos dominantes una, una, un, un territorio colonizado neocolonizado ¿no? eh, nuevamente es Son los movimientos populares. Claramente. Traen lo novedoso al campo, de la, a la arena política, ¿sí? Allí donde la, la política tradicional, la democracia representativa, empieza a ser lent, fue lenta, pero sin pausa, eh, dominada por el poder económico, los movimientos populares vienen a traer el nuevo aire de la democracia participativa y protagónica. Recién Patrick nos decía, no es... El pueblo gestionándose las soluciones ante la parálisis de los funcionarios, ante la parálisis de las instituciones de, de, la, de la República, ante la parálisis o la connivencia ¿sí? de los políticos de turno con el poder dominante. no Son los movimientos populares los que vienen a mostrar otro otro modo de democracia. Y esto es lo que nos trae Lito con su interpretación. El hambre es real. Nadie está en duda. Nadie pone en duda ese hambre. Es solamente lo pone en duda... Eh, los funcionarios de este gobierno porque porque saben que retirándonos eh, retirándonos la, los alimentos lo que hacemos lo que los hacen es quitarnos el oxígeno uh -huh. quitarnos la posibilidad de que nuestro pueblo siga siendo protagonista y lo que intentamos hacer en esta paleta de colores de distintas voces de hoy fue mostrar eso fue mostrar como hasta la compañera más perdida de la última fila asume su voz da y cuenta su historia y que la verdad de ese relato no hay no nos pega a todos. Uh -huh. No es que ah está desorientada la compañera, no, no porque la experiencia de dar de comer en lo más profundo de nuestro territorio marca desde las vísceras el modo de hacer política. Y Acla es aclara nos, todo. Y esto es lo que nos está trayendo Lito, ¿no? Una interpretación. Es el hambre, pero es nos matan de hambre porque nos saben que somos invencibles. Así que esta la la, la, la oportuna intervención de Borello. A continuación, lo que tenemos son pequeños fragmentos de eh, lo que fue una parte del cierre que, que fue el único compañero de la UTEP con alguna responsabilidad en sus espaldas, eh, institucional, por decirlo así, el secretario el nuevo secretario general de la UTEP, eh, Alejandro Peluca Gramajo, en la puerta del ministerio, donde empezó diciendo eh, cómo... Frenaban de este modo la provocación de esta ministra que insiste en desestimar a nuestro pueblo con hambre. Esto decía Peluca en su primera parte de intervención. Que hay muchísimos compañeros y compañeras que se han acercado desde diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y desde la ciudad de Buenos Aires a tratar de exigirle al gobierno nacional que de una vez por todas de respuestas a la emergencia alimentaria que está viviendo nuestro pueblo. Han llegado acá los compañeros y compañeras de los misioneros de Francisco con la Virgen María y le queremos pedir un fuerte aplauso. Bueno, eh, anunciando todos los compañeros que se hacían presentes y va a seguir con esto en el segundo audio de Peluca diciendo la cantidad de compañeros de provincia y de Cava. Hoy, en una nueva jornada de lucha contra el hambre, en una nueva jornada de lucha solidaria contra el hambre, que estamos encarando los movimientos populares, los movimientos comunitarios, los sectores de la religiosidad popular, los diferentes organismos de base que tenemos vida comunitaria en los barrios más humildes de nuestro país. Hemos hecho una nueva jornada de protesta pacífica, porque siempre nuestro espíritu de lucha siempre van a encontrar que nos movilizamos con mucha masividad pero por sobre todas las cosas, pacíficamente. En su intervención, eh, Alejandro Gramajo planteaba la relación que había entre la actividad de hoy y la... Y la... No, no encuentro palabras, ¿no? pero el modo brutal y patotero de la ministra y su guardia de seguridad del jueves pasado. La pasada nos movilizamos a esta oficina de capital inhumano y la única respuesta que recibimos por parte del gobierno fue palos y gases lacrimógenos y provocaciones de la ministra que salió a decir que iba a atender a uno por una de las compañeras y compañeros que nos habíamos movilizado a este lugar. Hoy vinimos a hacer una fila pacíficamente nuevamente que llega pasando la avenida San Juan, se han venido muchos compañeros y compañeras y también en cada una de las provincias y distritos se han formado de filas contra el hambre, exigiendo al gobierno que dé respuesta sobre una problemática que es crítica y que es central para sostener la paz social en la Argentina. Impresionante lo que está planteando el compañero y mucho más conmovedor y, y profundo es lo que va a decir en el próximo audio donde nos dice que a veces la comida diaria es ese plato que sirvió en la mesa del trabajador la organización popular. Hay millones de familias y el gobierno tiene que entenderlo que solo puede comer una vez al día cuando pueda acceder a un plato de comida en un comedor comunitario organizado por las mujeres que están y son parte de los movimientos populares y comunitarios de la Argentina. No venimos acá por deporte, venimos porque el pueblo se está cagando de hambre y porque no vamos a permitir que nuestro pueblo sufra hambre y si eso implica que todas las semanas tengamos que movilizarnos a cada una de las dependencias del Ministerio de Capital Inhumano, lo vamos a hacer. A continuación, el pelucal también nos comentaba cómo es la situación que atraviesan estas compañeras que asumen el rol de dar de comer a los que menos tienen cuando... ...se rompen el lomo, no tienen comida para ofrecer... ...y además sus propios retiros, sus propios recursos... ...su propia tarjeta se les congela. Porque ante la ausencia del Estado... ...lo que brota... ...y quizás deberían venir a conocer un poco... ...cómo se rompe el lomo... ...miles y millones de compañeros y compañeras... el ranchos humildes... ...para darle de comer al pueblo... ...deberían venir a conocer para que se les descongele el corazón y de una vez por todas le den respuesta al pueblo que tiene hambre, que quiere trabajar, que no está acá por deporte, sino porque es la última instancia que tenemos, movilizarnos, luchar pacíficamente, pero no por eso menos determinante a la hora de seguir construyendo acciones para que de alguna vez por todas encontremos respuesta a estos problemas compañeros y compañeras Bueno y nuestros oyentes varones y mujeres dirán bueno, ¿los recibió petovelo No, no los recibió así que los compañeros plantearon y acá Peluca lo plantea con mucha claridad que esta lucha recién comienza y que de acá no se va nadie y que claramente saben que esos relatos que arman para la televisión que claro sí, que sí, claro que sí, claro que, sí, claro que, sí, claro que sí, el mapa hoy ABC, huh? yeah, this enseño como see you want to see and my little time be coming and to beach a bala hey pa mi you want to see and my little Ani, are you okay? Ani, half a body? Mami, soy latina, te traje tequila, so oh, race. Yeah. Ando con la banda del el sur. De... Ya ni me presento si todo sabe mi nombre. Soy el yeah. R1. Como el 2020 en los Quiero 24K como Bruno. Uno, huh? uno. Con esta esencia, mami, ya no queda ninguno. Roqueando el escenario como sumo. Estamos, yeah, yeah. Mientras suena la sirena, grita me, yeah. Con los cholos en el rústumando, Suena rap todo el barrio grita, hey, hey, grita, hey, hey, estamos en el, hey, me da suena la sirena, grita, hey, hey, solo Cholo se ha mejor fumando, hey, hey, suena rap todo el barrio grita, hey, hey. hey, hey oh well, sí, sí. uh, yeah this is what you want to see yeah me necesito saber como nerf tv vuelo a jefa mami por casino así les oh yeah this is what you want to see yeah me necesito saber i me on the radio. La bonita they go freaking ain't drinking no damn, no more. Mentira because it's only shouty not in my dough. Sure Batman Costa, only Costa me goes trying to eat me e-hosts. like the from the e-hosts. No dosage land where the beach street grows and if you ever think of traveling in get me know. My cousin being Trap and put a pack on the clothes If I could bring them back Yo a shack I'm a nebula here to rap a nigga packing a show Talking to unknown codes, tapping in unknown flows Play the trumpet and the trombone I'm getting bands out in hey, Buenos Aires I'm, I'm with the squad no, And okay. these guys you are me. muy buena Sucha. And she so. me in her T-Bots, I bring k si Les enseño como Jackson Fire in ABC Huh, this is what you want to see Bienvenidos a mi crib, come on NGV Yo tú, te manito sabe que con nadie piso para la verdad, nadie por gasolina. Desde be. Lo tengo, lo tengo Let's get it going to Concheta Tienen plena conciencia en esa mierda Y se piensan que esa paz Esa paz que te da el poder desplotar Esa paz que te da el poder desplear Sepan en el planeta Todos sabemos que la meta la planta La merca, las armas y la cometa solo sabemos que se están saqueando Al primer mundo estar enfarteando Lo que realmente se bande por el mundo Es la muerte de este sistema inmundo Sepan en el planeta la resistencia del sistema y es un enema Salta la boca y es un bochoso Que no sabe que son todos chodos Si te enteras de hoy, de capital Si queda un puesto de laburo Seguro que se acaba por comer un día más Me puedo concentrar y no pensar Descansar el valero Es És fort dura, construeixo plata, construeix Hey,